La zona cero. Es momento para nuestros monográficos zona cero con los fantasmagóricos Jesús Callejo y Carlos Canales. Atención amigos porque hoy toca Casas encantadas. Ya, ya sé, ya sé que hemos dedicado algunos monográficos, varios monográficos, a este asunto. Pero ¿cuántas veces os hemos hablado de casas encantadas que vosotros mismos podéis comprar? ¿Verdad que no? Pues hay seis. Seis casas encantadas a la venta, con el cartelito For Sale. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es que no es fácil comprar, ¿vale? Una pasta. Ya, Carlos, pero con la abnegación y sí, con sí, ahorro. Por hay una buena hipoteca española de 310 años. Pues bueno, acá unas cuantas generaciones es tuya Hemos seis mansiones fastuosas con, con presuntos fantasmas Con hechos anómalos Y esto es una maravilla ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo llevas tus ahorros? Eh, bien, bien Pero tengo que decir que de esas seis Ya hay dos que ya no las podemos comprar Ya tienen dueño Pero todavía quedan unas cuatro O sea, tú fíjate hemos... <risa> es que ya, ya se Acabamos de empezar el monográfico Y ya se han vendido dos Ya se han vendido dos Es que nos la quitan de las manos <risa> Es que es poner casa encantada La branca... verdad es que competir contra uno de los que ha comprado una de ellas Sí. Oh, vale, es, difícil, es, es, eh. difícil, es difícil, es difícil Hay ricos, ricos La verdad es que siempre que dicen Es una casa encantada Eso ya suma un atractivo tremendo ¿verdad? A la, a la eh, Bueno, el, el eso ahora Antes no Antes el que fuera una casa encantada eh, Sobre todo en España sabe que en el siglo XIX si había una casa encantada y se declaraba como tal el, el inquilino, por ejemplo, que la alquilaba, pues tenía derecho a que se rescindiera el contrato y que le devolvieran el importe ¿no? Bueno, pero acuérdate de, de aquella corriente snob en los años 20-30 del siglo XX ¿Eh? en, en Norteamérica estaban locos los multimillonarios por comprar casas encantadas en el Reino Unido Sí, sí, sí, porque después tú lo has dicho, los snob, claro. es decir, después se puso un poco de moda, que el fantasma tampoco era malo que bueno, daba unos sustos encantadores y que eso revalorizaba la vivienda con el tiempo y además fantasma siempre va a estar ahí con independencia de los distintos dueños claro, vivos, claro. Pues, aparte que los dueños vivos muchas veces en esas mansiones cuando morían formaban parte también de la del ajuar, del elenco fantasmagórico, sí. o sea que sí, sí, sí ha ido cambiando un poco esa perspectiva no tanto en España, que en España es verdad que eh, todavía da mucho susto y da mucho miedo saber que hay algún palacio, alguna casa que está encantada o que ha tenido algún fenómeno poltergeist pero en Escocia, por ejemplo, y en otros lugares pues bueno, el hecho que sea un castillo encantado revaloriza, no digo tanto la venta, pero sí el que se puede alquilar, de hecho hay rutas turísticas Eso de castillos es. encantados ver, sí, donde es. la gente paga precisamente para que le cuenten historias terroríficas después no va a haber ningún fantasma pero eso, de que te cuenten que allí murió pues eh, Lady y tal no sí. y que se oyen cadenas arrastrando y que el reloj se paró justo en el momento del fallecimiento de, del Lord de turno bueno, sí, este sí. tipo de cosas a la gente le gusta sí. y evidentemente hay eh, agencias de viaje que se están encargando de sacarle provecho a esas circunstancias es que aquí, aquí en España, Carlos, vendemos muy mal nuestros fantasmas ¿eh? tremendamente mal, entonces es sí. porque no hay un verdadero inventario Claro, claro, claro. De, casas en, de casas enduendadas, o de fantasmales, o con poltergeist, o como lo queramos llamar A mí me gusta la palabra enduendada, que es enduendada, una palabra bonita sí. del derecho castellano Pero con tanto castillo tan hermoso Y, y, y, que y no... efectivamente, y no se ha aprovechado bien Y sobre todo, España era un país, y se eh, ha reconocido mundialmente Porque es lo que llama la atención a los que ha investigado un poco el folclore nuestro Que más que tener casas encantadas en el, en el sentido de lo maldito Tiene casas cargadas de leyendas sí. Es el país de las leyendas, y sobre todo, en casi todas las leyendas, bueno Habría como grupos, ¿no? Pero, por ejemplo, las toledanas casi siempre tienen relación, ahora sí, muy políticamente poco correctas, casi siempre tienen relación con un moro o un judío con malo. Judío, sí, sí. Pero en otros casos casi siempre tienen relación, y eso es cierto, con algún tipo de relación amorosa lo cual hace es que las hace muy atractivas y románticas, muy bonitas. Sí. Eso le encantaba, por ejemplo, al que fue embajador de Estados Unidos y luego gran escritor, a Washington Irving, que cuando hace cuentos de la Alhambra en lo que, bueno, lo que desarrolla se basa en muchas de las leyendas medievales españolas, que en casi todas ellas coincide la existencia de la relación amorosa o del malditismo, por ejemplo estaba pensando en Becker, en alguno de los cuentos de Becker, como Aisa de Luna o alguno de este tipo, donde el el el, el lugar maldito viene casi siempre de una fracasada truncada relación amorosa entre dos pretendientes que no pueden eh, unirse porque, bueno, porque se lo impiden las convenciones sociales de la época o políticas o lo que sea. Y la verdad es que eso se podía aprovechar porque se podía Es cierto que hay trabajos hechos, pero que casi siempre están más relacionados con el mundo, con lo que hemos hecho a lo mejor incluso yo, con el mundo del folclore y sí, la leyenda, sí. que sin embargo con, con el del lugar, que es lo interesante. Es decir, hacer una especie de inventario. Vamos a ver qué casas tenemos o qué palacios o qué castillos en España que ten, estén enduendados o que tengan magia o leyendas, eh, una tradición claro. por lo menos legendaria. Como es obvio, el propósito no es que vayamos a ver si vemos al fantasma, sino que conozcamos ese ambiente, ese recinto, ese, ese lugar. Incluso el claro. entorno de cómo claro. se si desarrollaba su vida, el entorno social. Sí, sí, y ahí, sí. Hay leyendas muy bonitas la verdad está totalmente desaprovechada y podríamos ¿no? llamarlo así de, eh, por el duende a la cultura no <risa> <risa> por el duende a la cultura buen, buen bueno eslogan. pues vamos a ver eh, inmobiliaria zona cero abre sus puertas y ofrece eh, las siguientes posibilidades las siguientes ofertas sí vamos a empezar con las que ya están adquiridas así sí. que está después... ya ayer sí que las pudo usted comprar hoy sí, no exactamente hace unos días todavía estaban en venta pero bueno ha llegado alguien que tiene en este caso por ejemplo 8 millones de euros y se ha comprado Cada río. cada río es ese castillo situado en el canal de Venecia, del que ya hablamos hace tiempo en sí. una de las tertulias, sí, sí, hablábamos sí. de que, que la casa más encantada de Italia, porque ya hemos hablado sí, también sí. en un monográfico de la casa más encantada de todo el mundo, que era la rectoría de Borley, sí, que sí. esa no está a la venta, pero se las trae, ¿no? Las trae, pero sí. bueno, en pues toda que, Italia... En cada río, eh, si sí, los... tienen que recordar lo siguiente, lo que hicimos, es algo sí, sí. tremendo. Todos los, o casi todos los dueños acabaron mal, Sí, ¿no? exactamente. Tiene un largo historial de propietarios que fallecieron en extrañas circunstancias, o bien porque ya estaban viviendo, o bien cuando estaban haciendo precisamente esa transacción, esa compraventa, ¿no? Sufrían accidentes, surgían, eh, bueno, pues hechos luctuosos siempre alrededor de esta mansión, de este castillo de Cadario, y de hecho, eh, el último, la última víctima de la casa, que fue Raúl Giardini, eh, se quitó la vida en el año 1993, justo un día antes de que su grupo empresarial se declarara en bancarrota, o sea que además de las muertes, siempre también... Una, una asociación de ruina económica a todas aquellas personas que de alguna forma están vinculadas a la casa. ¿no? ¿Y, ¿y se sabe quién es el nuevo incauto? Se sabe que es una empresa un empresario estadounidense. ¿Ves? eh Exactamente, sí, los estadounidenses siempre están por ahí. Sí. O bien lo coleccionan, o coleccionan cosas y son pequeñas, o bien compran. Estas cosas porque les gusta, les va les va la marcha, les gusta el morbo, ¿no? Eh, no ha trascendido el nombre, aunque, bueno, puede haber ahí sospechas de quién puede tener esos 8 millones de euros, que es lo que realmente costó, pero bueno, es el que lo ha adquirido, es el que no es supersticioso porque desafía un poco esa maldición que hay alrededor de este de este castillo de Cadarío, pero bueno, ese es un poco el, el, primer, el primer, vamos a poner, el primer inmueble que ya está comprado pero bueno visto los antecedentes que tiene cadario si alguien quiere adquirirlo que espere un poquito porque seguro que <risa> ...pronto quedará libre... Que, que sufrirá vamos a llamarlo accidente el próximo año esperemos no hablar el nuevo dueño de esperemos del castillete de, de Cadrillo en, en Venecia vamos a ver eh, Carlos a ti que te gusta mucho eh, pues eh, Rumanía que, que te claro, gusta sí. ir a los Balcanes también a disfrutar cuántas veces habrás ido y a cuántas moradas de Drácula verdad bueno la verdad es que va todo el mundo se supone como turista pero en realidad Como, como en este caso La leyenda no se ajusta realmente a la realidad Pero la verdad es que es un sitio que merece la pena Que es el Castillo de bran El Castillo de bran El Castillo de bran, que es el castillo más emblemático de, de Rumania Sin duda alguna Y que yo creo que prácticamente todos los oyentes alguna vez han visto Alguna vez en una fotografía Porque es una verdadera preciosidad Está colocado, es un castillo rockero Construido en el siglo XV Sobre, sobre una peña en el centro de Transilvania A la de la ciudad de Brasov mm. Brasov eh, se encontraba Lo que es Rumania Eh, bueno, recordarán o sabrán muchos oyentes que en, realidad, en la Edad Media en realidad se había partido en tres partes, dos eh, eran tres principados, que eran Moldavia, Valaquia y Transilvania, y había, por decir una manera, también tres tipos de población, bueno, realmente eran cuatro, que era de las, esas cuatro eh, naciones, había tres de ellas a las cuales eh, los gobernadores o los, re, los reyes de Hungría, que eran los soberanos de Transilvania, llamaban lo que se llamaba nacio acepta, o sea, nacio aceptada, y que por lo tanto tenían voz y voto en el parlamento de, de Hungría medieval. Estas tres naciones aceptadas de Transilvania eran los, los propios húngaros, y de los magiares. El segundo, eh, la segunda nación, eran los, los alemanes, los sajones, que habían llegado como colonizadores eh, en el siglo XII. Fundaron una serie de ciudades que tienen nombre tanto en rumano como en alemán. Por ejemplo, Sibiu, que está en una de las centrales, uh -huh. se llama en alemán Herzmannstadt. O en este caso, eh, Brasov, es decir, tiene también un nombre alemán. Bueno, tienen nombres mixtos siempre, rumano-alemán, que van cambiando. Bueno, pues esa zona de colonización sajona, Todas las edificaciones y todas las construcciones tienen un aire alemán medieval muy bonito y la verdad es que se conserva de una manera bastante razonable. Es verdad que en los años 90 principalmente y durante el último tiempo ya del régimen de Ceausescu y después de la muerte de Ceausescu Lo cierto es que la mayor parte de la población alemana ha ido emigrando de Rumanía. Y hoy en día yo creo que no llegué ni siquiera al 2%, pero los alemanes a principios del siglo XX eran todavía una minoría muy importante en Alemania, en Rumanía. Bueno, pues una, de, una de, esas, de esas zonas de colonización alemana... Eh, es Brasov y en esa zona se construyó en el siglo XV un castillo impresionante de estilo gótico, gótico alemán, de hecho es muy parecido a un, a un castillo del Ring, o de a un castillo de Bohemia o de Moravia o de la zona eh, este de, de Checoslovaquia o incluso de la Alemania central que eh, tiene por sus características pues, un aire muy romántico, tiene así una especie de torrones picudos, también de pizarra, y todo eso le convirtió en un castillo muy simbólico. Tan simbólico que siempre se ha dicho que le sirvió también, los dibujos y las fotografías de la época del siglo XIX, le sirvieron a Bram Stoker para eh, convertirlo en la morada de Drácula. Claro, posteriormente, eh, los romanos tienen una, una doble moral realmente con, con Drácula, es que por un lado les repatea, ...la figura del Drácula Vampiro malvado... ...porque es lo sea un héroe nacional... ...pero por otro lado le sacan todo el partido que pueden... ...desde el punto de vista turístico... Sí. ...y desde el punto de vista turístico ya en los años ochenta ...al gobierno comunista rumano... ...le interesaba mucho sacar partido del Castillo de Brasov... ...porque era tremendamente bonito... ...estaba en las rutas eh, turísticas y les venía muy bien para convertirlo en la supuesta morada de Drácula, cosa que nunca fue. Nunca fue. Parece claro. ser que Drácula durmió, o sea, que Vlad el Empalador, que aparte de todo era boiboda de, de Valaquia, no de Transilvania, claro. aunque es cierto que él tuvo varios conflictos militares con las ciudades de Sajonas de, de Transilvania, y de hecho sí parece que durmió una noche, por lo menos, o estuvo residiendo algunas veces en el castillo de Bram, pero, pero, no pero, pero, es pero no era... Pero eso sea, es como, pero no era su residencia habitual claro, y desde luego claro. no, era, no era su zona de operaciones. De Leal, Él siempre fue boiboda de Valaquia el caso es que, bueno, interesaba y quedaba muy bonito y muy abocador convertirlo en, en castillo supuestamente Drácula y eh, así se hizo todo lo posible para que lo fuera pero eh, este castillo en el año 45 bueno, 47, perdón, cuando cae la monarquía romana es expropiado por el por el gobierno comunista romano porque formaba parte de las propiedades que, por cierto, está todo y no errores en internet cuando la gente lo busca, no los Habsburgos sino los Hohenzoller los, eh, la familia reinante romana eran parientes de los reyes de Prusia y Cuando fue expropiado, pues obviamente pasó a poder del gobierno romano. A la caída del régimen comunista, eh, la familia Jovenzoler hizo una serie de pleitos contra el gobierno romano para intentar la recuperación del castillo y lo recuperaron. Pero eso no quiere decir que se lo quedaran, quiere decir que querían pasta. Puro y simplemente. Originalmente la verdad es que fue valorado por el gobierno rumano en una verdadera miseria para lo que es. Lo valoran 25 millones de, de euros, que de verdad que es una ridiculez para el tipo de mansión, que es la carga histórica que tiene, el lugar en el que se encuentra y el estado de conservación que es formidable. Claro, lo que pasa es que no es lo que pidan es porque 25 sí. millones de euros, es lo que luego cuesta conservarlos. Claro, ¿no? claro que, por eso es, quien lo ha comprado es... Una es... Añadida, ¿no? Por eso quien lo ha comprado es Abramovich. Abramovich. Lo ha comprado por el doble, por exacto. 50 millones. porque Para, para chulo él. Para chulo, chulo exacto. Dice, por 50. Eh, ¿Cuánto millones cuesta euros? esto? De 25 millones. Ahí van 50. Eh. Pues ahí no más. Abramovich, eh, el, el dueño del equipo de Chelsea se, se ha está haciendo el mayor yate del mundo la además. gente se está preguntando que por qué la ha comprado porque qué ¿Por ¿Por le ¿por ha dado la gana por Rumanía no va mucho no pues porque claro. puede teniendo en cuenta no se ha comprado el país porque bueno no, no, pues, decir ese de, día estaba distraído te voy a decir, teniendo en cuenta que su fortuna está valorada en 12.000 mil millones bueno pues 50 millones es una propinilla para él claro. y ahí va eso se si por... está haciendo eso el mayor yate del mundo claro. y por qué ha pagado 50? ya ha pagado 50 no el doble ha pagado lo que se valoró en principio que era estaba muy bajo pero al final había también una compra no por parte de, del condado de Brasov, que no quería que cayera en manos extranjeras y entonces subieron la puja a 30 millones y entonces va para Movich y lo ha hecho ahora en enero del 2007 y dice yo 50 ya nadie ha podido ha podido subir <risa> No, a yo, a yo creo que el fondo están pensando los fiestorros que se va a montar <risa> sí, a Movich sí, y sí, todos más sí. dicen bueno bueno este sí, sí, sí. Ese no, es no sube Ramovich, la zona, así este con lo cual de maldición es. nada, este organiza fiestas draculeas ahora allí y ya sí, verás sí, la, que sí, la que se va a montar. Este se ha comprado el castillo y no se ha comprado los riscos y lo, las llanuras y todo por de no, milagro de milagro. Bueno, pues el castillo de el supuesto castillo donde pernoctó Drácula se lo comprado a Abramovich, el, el multimillonario poseedor del Chelsea y de tantas cosas, uh -huh. por 50 millones de, de euros. Así que Drácula ya puede descansar tranquilo, que, que han valorado en justo término. Sí. <risa> bueno, a ver, otra otra posesión. Algo que esté a la venta, Jesús. Yo también tengo ganas de invertir. Venga, algo que está a la venta... Eh... Iba a decir el edificio de Dakota en conjunto, pero no es verdad, el edificio es de Dakota no hay quien lo compre, da no hay quien lo compre ¿no? sí. pero si están a la venta en el edificio de Dakota, pues varios apartamentos caros, lujosos, en fin, estamos hablando de una de las zonas selectas de Nueva York, ¿no? situado enfrente del Central Park, y claro, todo el edificio de Dakota en general, ya sabes que tiene también esa fama de maldito, esa fama donde han ocurrido muchas cosas, entre ellos el asesinato de John Lennon, Y, bueno, lo que fue más espeluznante, claro. antes del asesinato de John Lennon, en el año 69, cuando allí es asesinada Sharon Tate y otras personas por, eh, pues eso. Por la familia. La familia, la gran familia, ¿no? Sí, sí, de, de Charles de que era Charles Mason Charles y compañía. Por cierto, que estaban hablando de si le dejaban o no le dejaban libre, que todavía se sigue debatiendo ese... Es que él se sigue pensando inocente. Sí, sí, sí, sí. Él piensa que lo que hizo era correcto. Sí, sí, sí, sí Porque sí. son de estos fanáticos, bueno, fanáticos, más que fanáticos, son psicópatas, Un psicópata, los que no se arrepienten nunca, ¿no? Sí. él envió y... a sus muchachas... Exacto. a cometer la tropelía y dice que bueno que lo hicieron ellas porque les dio la gana sí sí, sí ese famoso 9 de agosto del 69 además mm. eh, con todo el ensañamiento ¿no? con esa palabra que escribieron en sangre en la pared donde ponía pir, cerdo ¿no? Cerro, o sea sí. que, que realmente no era el clásico, la clásica banda de pirados que bueno en una noche de, de borrachera cometen este tipo de No Charles Manson se pensaba que con actos así la comunidad negra se iba a levantar en armas contra los blancos sí. que iba a ser una masacre, una catombe y que solamente él y sus elegidos uh -huh. se iban a salvar porque estaban a buen recaudo en el desierto ¿no? Sí, exactamente ¿Cuántos, o sea, cuántos, así, así muy simple ¿Cuántos han tenido esa misma idea? Bueno, ¿cuántos iluminados? ¿no? Sí, sí. iluminados y, todo esto, y escuchando a los Beatles, ¿no? que eran los que le daban el mensaje Sí, exacto Fíjate también cómo se les ha implicado de alguna manera algún alguno de los LPs de, de los Beatles LPs, diciendo que también era música satánica y sencillamente eh, no era Lo mismo que pasa con El, con el guardián en entre es decir, un libro sí, totalmente sí, sí, inocente sí, sí. Y, y luego cómo está relacionado pues con conspiraciones, con matanzas, en este caso por ejemplo con John Lennon, ¿no? El sí. asesino de John Lennon también tenía, tenía sí, también sí, sí. tenía ese libro. Así que desde aquel momento, bueno, incluso antes, ¿no? Porque allí se rueda la semilla del diablo de Roman Polanski, ya sabéis que eso se considera una de las películas malditas, donde bueno, hubo de todo, ¿no? Incluso un ataque de nervios uh. de la de la actriz de Mia Farrow. Entonces, todo eso ha creado toda una aureola de bueno, pues eso de, de cierta tendencia que te ocurra algo malo a aquellos que viven, aunque sea de forma provisional, en el edificio de Dakota. Así que en el edificio de Dakota todavía hay apartamentos lujosos, muy caros, para aquel que, que quiera no se sabe el precio Jesús mm, yo me imagino que, que una noche menos de los 500.000 mil euros no debe estar ¿eh? en, en algunas de las más de las más lujosas de las suites una, no una noche una noche sí sí sí estamos hablando de, en algunos casos ah. se ha hablado de 500.000 mil euros en un apartamento del edificio de en un, en un apartamento pero estamos estamos hablando de cosas muy excepcionales de mi, creo que es el el apartamento más caro de todos que no sé dónde estará situado no y, y se bien. hablaba de que hubo gente En este caso estamos hablando de magnates árabes que habían pagado hasta 500.000 euros. <risa> O sea, que... 500.000 euros, 83 millones de pesetas Sí, sí, sí, sí Pero una noche con todo, ¿eh? No, no, ya, ya, ya <risa> Hombre, <claro. risa> Es que si te regatean si rega el hielo, tío Sí, sí, sí, sí. <risa> Los pistachos Por lo menos puedes comer los que caguetes, no, ¿no? El minibar Yo la verdad es que ya está uno dispuesto a creerse <risa> Es que vamos, <risa> no, todo, pago yo 500.000 euros y... No, no, es una verdadera burrada bueno, Y pero, veo bueno. que el minibar le falta una bolsa de patatas Y monto un pollo, ¿eh? Claro, bueno, bueno, falta ahí Creo que incluían bueno, o sea, hasta sí. compañía de todo tipo, ¿no? 17.000 Lo digo. De hecho hay hoteles, hay hoteles por ahí en el Pacífico, cosas, ¿eh? donde barbaridad. se valoran también o se o por lo menos se manejan esas cantidades, eh. Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿Por qué hacen estas cantidades? Evidentemente, para que llegue es a, a, ya, a muy ¿no? poca gente, es decir, Con el mormo ya digo, ¿no? Hay personas sí. que solo van a estos lugares cuando saben que Pues eso, tres o cuatro se lo pueden permitir. Desconocía yo que, que alquilaban sí. estos. Sí sí sí, tú pones a 50.000, pues 50.000 hay mucha gente que va, ¿no? Tú bueno, lo pones a 500.000 y te van tres o cuatro. Bueno, pero los el... que van van con ganas. Reconozco Carlos eh, sí, que estos sí, esto precios, es a estos precios no puedo llegar por el momento. Bueno, vamos a bajar un poquitito. Además vamos a la otra de las que conozco, sí. de las cascas que conozco, con lo cual puedo opinar. Lo que pasa que es que estamos hablando de casas malditas eh, y esta se supone que lo es, pero como la forma en la que lo conocí fue totalmente surrealista todo el entorno, pues sí. no sé qué decir. Que es la ...en la mansión de Gianni Versace... ¿En Miami? Sí, está en Ocean Drive, en el número 1116... ...y bueno, va a ver, ¿cómo explicar esto? Es esto un disparate, es que es un disparate <ríe> arriba abajo... Es decir, el, el ver, lugar... ...primero, es que, claro, primero lo, es que, claro, aquí no puedo evitar... ...es que tira esta gracia... ...pobre Gianni, pobre Gianni Versace... ...yo conocí la casa de Gianni más... Versace sin, saber, sin darme cuenta que era la, la, la casa de Gianni Versace... Sí. ...porque había quedado allí porque, bueno, en, en uno de los viajes míos... Te, ...bueno, un abogado que iba conmigo estaba empeñado en ir a la playa, a South Beach... Y bueno, eligió un mal día el chaval, eligió un mal día porque era el Día del Orgullo Gay. Y esto toda la playa inundada <risa> es una cosa absolutamente... Triste. Yo creo que salió corriendo por las dunas y entonces, bueno, llegó a la zona en la que habíamos quedado y entonces primero hay que describirlo un poco porque la verdad que es todo surrealista. Sí. Aparte el entorno surrealista, el Día del Orgullo Gay, que estaba todo lleno ahí como... Y, última, de, y los dos allí, De carpas. ¿no? Sí, o sea, de verdad que <risa> parece una escena de la película Ojalá de Grillo, o sea, todo demencial. ¿Eh? El caso es que estaba todo lleno de gente... Y eh, a, a, aparcamos el coche eh, Y bueno, pues justo al aparcar del coche Había una especie como de multitud eh, En una casa Que estaba llena de velitas Pero como si fuera algo Una cosa como, como los Como los santuarios mexicanos O sea, una cosa rarísima Tiene una de velas y velas y velas Y bueno, pues y Entonces nos quedamos muy extrañas, Porque además con en, A plena luz del día Con el sol que hacía Y, bueno, y todo esto Y un montón de gente ahí Como a ro... lleno de flores Una cosa extrañísima Y es que era la, era la casa de Gianni Versace Bueno, acababan de asesinarle O sea, fue muy reciente Y, bueno, había una especie como de peregrinación de claro, todo el mundo claro. allí. Pero es que, claro, todos los gays que estaban en las fiestas, pues todavía más. Entonces había una especie como de, de muralla humana allí, que no sabemos exactamente a, a qué obedecía, y luego descubrimos que era porque estaba un poco más o menos que, que, que, que bueno, que homenaje, emocionados, ¿no? rindiendo claro. homenaje a Gianni Versace. El caso es que la casa se convirtió en una casa maldita solo por eso, porque en realidad la casa ya... Bueno, cuando digo que es todo un poco disparatado la casa se llama en realidad Amsterdam Palace era el nombre originario que tenía ya veis lo que tiene que ver Asterdam Palace con lo que se supone que era que se supone que era una copia de la casa de Cristóbal Colón en Santo Domingo, Santo Domingo sí. y bueno, en realidad la casa se llama casa, Casuarina que es el nombre que le dio Versace Y bueno, desde que, que le hicieron aparte de un, de un lugar de peregrinaje, siempre está lleno de flores y de... Y bueno, pues la verdad es que la casa ya había sido utilizada muchas veces para rodar películas. Es una mansión espectacular. Y la habían utilizado para rodar películas y para hacer pases de modelos y, claro, cosas relacionadas con la moda y con Versace. ¿Y está el fantasma de Versace? Eh, pues ahí está lo bueno, claro. De momento, de momento eh, basándose en el morbo que genera la, la historia de Gianni Versace, lo que la han convertido es un hotel de lujo. Es un hotel carísimo al que se puede ir, bueno, y dormir... Y la cuestión es que, claro, el problema es cuánto eh, costaría vender el palacio tal y como se construyó cosa que yo dudo mucho que se pueda hacer de momento porque bueno porque es es enorme sería carísimo o sea, ahora es un hotel sí es una bueno es, es una especie de hotel es decir, en realidad se puede dormir en ello con lo cual claro está habilita como si fuera un hotel de lujo la zona es que bueno habría que explicarlo Sandra y pues cómo explicarlo sería es una mezcla un híbrido entre Torrevieja y Marbella <risa> una cosa así más o menos con con chicas buen híbrido, sí. con iba a decir con chicas más feas que, que Marbella y con coches mucho más bonitos y mucho más grandes no la verdad es que es un sitio un poco hortera Pero es divertido, o sea, la que tiene es una, una zona muy entretenida, con un montón de actividad y un montón de, de gente, probablemente en las calles, y está justo en medio. Con lo cual, es que está colocada en el mejor sitio. O sea, de hecho, es cruzar la calle y tienes la playa, la playa de Sudbich delante. Entonces, bueno, Bien. claro, el sitio es muy atractivo para cualquier inversor que quiera jugar con el morbo del barrio Ardeco, además, porque lo que lo que convierte al barrio en algo interesante o sea, es un barrio que es monumento nacional americano, la casa esta se construyó en el año treinta y son todo casas de color pastel, son azules, rosas, todo con neones, todo como los años veinte treinta y se mantiene exactamente igual que cuando pasaba por allí al Capone. Bueno, yo... Entonces, es un barrio muy, muy bonito, con muchas tra leyendas y tradiciones de la época gasteril de, de, de la zona, y de verdad que es un sitio curioso. Yo me, me imagino a ese Carlos Canales, ¿verdad?, con su educación victoriana, ¿vale? paseando por, por Ose y viendo el paisanaje. Aquel día, <risa> desde luego, era <risa> una cosa que <innovadora. risa> Una cosa de que, bueno no lo más surrealista fue una cita con un abogado en callo este en Key West no, no, que fue no. todavía mejor él venía de la zon, de la zona de la costa, de la costa este de Florida, des, venía desde Clearwater y yo venía desde, desde Coragibos, en la zona del, del sí. Atlántico. Entonces, eso que quedas, pues imagínate que quedas en la que quedas en la en la puerta del sol, ¿no? El lugar más emblemático. Mm. Entonces la pregunta clásica, bueno, ¿y cómo nos distinguimos? Bueno, era el día, era el día de Hemingway. Iban todo y los gordos americanos no, disfrazados con... de Hemingway entonces era totalmente surrealista era el único que no llevaba vestido de Pamplona 7 <risa> de día San Fermín entonces Ligería. era una cosa tan absurda Ligería. digo esto no entra ni en la zona cero o sea, era una cosa tan rara todos disfrazados de Hemingway todo el mundo era el día de Hemingway en el día, de... Todos en el día del orgullo gay poniendo velitas en la casa de Gianni Versace y Carlos allí con un abogado viendo la situación sí, yo cuando te dije que, de que el viaje, lo último, lo... últimamente tengo unos viajes muy surrealistas que es que no, no son de aventura ni Misterios son absurdos. <risa> bueno, pues la casa de Gianni Versace, que también se habla un poco de, de ese fantasma de, de, del diseñador italiano, que puede seguir residiendo allí. Eh, sí, sí, sí. Desde el año noventa y siete. Y bueno, claro, y el que es... tuvo suerte fue el hijo de Pajares. Ya, ah, claro, le. Era igual que el asesino. La verdad le confundieron. Le confundieron ah, ¿sí? al pobre. Le, le confundieron, sí, sí. Pero bueno, el asesino se sabía que era él porque llevaba pasaporte de ¿cómo de de Celand. De Celand. <risa> bueno, vamos a ver que llevamos una noche. Es que, esto está derivando. Todo está relacionado. Esto está derivando con más puma, ¿eh? no A ver. Bueno, pues la siguiente tiene que ver con lo que hemos comentado antes del edificio de Dakota. La otra, casa en venta, eh, bueno, también con fama de encantada, es la mansión de Sharon Tate. Es decir, eh, ella y su marido lo tenía en Beler acordaros todos del príncipe de Beler y bueno se rentabilizó la casa la casa a raíz de, de esa masacre uh -huh. estamos hablando de que esa mansión de Tate eh, en Beler se puso inmediatamente a la venta tras el asesinato a mano de Charmanson y se puso a la venta por 86.000 mil dólares no lo compra un conocido de la fallecida que es Rudy Altobedi y 20 años más tarde este comprador vendió por 1,6 millones de dólares esa misma casa, es un ejemplo, estamos poniendo un poco un ejemplo, aparte de, de, de, de toda la fama que pueda tener de, de encantada, de si que se eran, ve o no eh, se eh, ve eh. el fantasma de Sharon Tate, es decir, el beneficio que genera la casa de una mujer sí. que falleció en, en trágicas circunstancias, cómo se revalorizó por 18 sí. veces más eh, por el precio que, que lo adquirió en su momento, es decir, es un ejemplo de cómo se puede invertir y cómo se puede revalorizar una casa, una casa. con unas circunstancias tan tétricas. Y finalizamos, Carlos. Pues bueno, vamos a acabar con la, la más barata, para que la puedas comprar, claro. Muchas gracias. Porque estábamos pensando que tenías ganas de comprar una, sí. y esta es una casa maldita, pero además tan maldita, maldita, que se ha hundido el precio, que es la casa de o. J. Simpson. Ah. La casa de O.J. Simpson, que como es bien conocido, es el, ma el mayor impacto mediático de un asesinato en la historia de Estados Unidos... Y que sabéis que fue declarado, que es uno de los ca casos de juicio más curiosos de la Tierra, porque fue declarado no, inocente penal y sin, e y sin embargo fue culpable civil, sí, sí, sí. lo sí, cual sí. es una contradicción en sí mismo, pero bueno, no dejó de ser curioso. El caso es que, el, bueno, durante dos años estuvo en venta, no había manera de venderla, es una mansión gigantesca que se vendió al final en 590.000 dólares, que es un precio pero muy razonable para una mansión de ese tamaño en la zona que estaba además de, de Los Ángeles. Y la verdad es que la, la baja valoración se debió única y exclusivamente a lo que llamarían el anuncio el malfario del lugar, o sea, nadie sí. quiere vivir Se calculaba que rebajaron unos 200.000 de su precio real. Uh -huh. O sea, o sea prácticamente bueno. por lo que pasa una noche un árabe sí. de estos un magnate en el edificio sí, de... la mil... sí, se compró la mansión. Sí, sí, entonces de... sí, de... es es menos de 10. Lo que pasa que también es verdad que eso es una mansión muy baja de precio. Eso en se este se caso, porque sí. además se ha devaluado. La, la imagen de J. Simpson es pésima. Eh, sí, exacto, claro, exacto. es que allí influye. Nadie quiere vivir allí. Nadie quiere vivir allí para que no le relacionen Efectivamente. Bueno, pues nada, hemos nos hemos puesto al día, de la situación de las casas encantadas o malditas, así que desde el castillo de Drácula que, que ha comprado Abramovich por 50 millones de euros hasta esta mansión de o. J Simpson que, que está devaluadísima y que por prácticamente 590.000 dólares se puede comprar uno, pues un, todo un, una, una mansión, un castillo casi. Es una ¿Sí? mansión gigante. Una de las mejores zonas de Los Ángeles. Bueno, pues eh, fenomenal. Muchas gracias, eh, queridos míos. Toma, Jesús, para ti, eh, este es el hundimiento de la casa Hauser. ¿eh? <risa> la verdad que da me encanta. Vida. Me encanta, ya sabes que <coughs> yo soy un, un adorador de Poe y esta casa House, la verdad que no la tengo en mi colección. No la tienes en tu colección, no, ¿verdad? No. Pues ten cuidado no, que, tengo a, la reforma que serie, a la mínima ¿sí? se hunde. Si, si doy en el botón rojo este... ¿qué? Exacto. Y para ti, Carlos, este, este DVD eh, con la, la película esta de Esta casa es una ruina. <risa> Hombre, sí, qué barato de reconstruirlo. <risa>